escape hemos, hemos, hemos hecho este llamamiento porque hoy justo empezaba el juicio contra 23 eh, presos políticos que están en, en, en sale la prisión de Salé entonces eh, queríamos hacer esa denuncia de ese juicio farsa al final le puso hace dos años como todos sabemos no eh, atacaron el campamento de gaming sick y, y bueno decir que bueno eh, que eso su gran cre y habrá que seguir protestando porque no hay otra